5 minutos de las 12 de la noche. Esto es Bomba de Potasio por FM Fénix. Y lo hacemos dos personas. Este programa, mi nombre es Florecheto. Y del otro lado del vidrio, también haciendo este programa, está Pablo González. Y los vamos a acompañar hasta la una. Bueno, ha sido una buena semana, debo decir. Uh, por mi parte también. Gran Eso semana. Es buena. Sí. Que domingo a la noche es muy momento de balance de la semana, me parece. Es inevitable, sí. Es inevitable. Tuvo componentes que la definirán como una buena semana. Me quedé sin micrófono. ¿no? Sí, ¿no? Sí. ¿Pasó algo raro? Sí, fue raro, se fue y volvió. Hola, micrófono. Hola, micrófono. Ahí está, ahí ah. estoy saliendo, ¿no? Fuerte y claro. Fuerte y claro, como diría Maica Mi Morena en la publicidad de Magni Ear. Era Maica Mi Morena. ¿En serio? Sí, sí, te escucho fuerte y claro, decías de la otra habitación. Ay, quiero verla ya. Es preciosa. mira, el miércoles arrancó mi, mi buena seguilla de, de eventos que definieron a mi semana. Que fue, fui a escuchar a In Ramos Holofónico, allí en el Teatro Ciego. Le diste una piña a la mesa, es <ríe> importante. Es que hace calor, me estoy sacando la bufanda y no pude evitar golpear la mesa. No se escucha el ruido ambiente, qué tranquilo. Estoy como demasiado preocupado, ¿no? Porque... Estás muy preocupado porque hay público en vivo. Sí, hoy tenemos mucha de gente en la emisora, sí. tenemos una visita. Por supuesto. Estaremos hablando de eso prontamente. Sí. Me decías del miércoles mientras. Sí, fui a escuchar eh, In Rainbow solofónico allí en el Teatro Ciego, eh, el disco de Radiohead In Rainbows. No quiero volver mucho sobre el tema porque... No, no, no merita tanto, tanto detalle, ¿no? Pero, pero estuvo bueno. Estuvo bueno. En líneas generales estuvo bueno. Debo decir que me vi levemente desilusionado por la poca sensación de tridimensionalidad que da el holofónico con respecto a la expectativa que yo tenía, ¿no? No es que... O sea, no tiene que ser más de lo que es, pero yo como que lo... Lo me, pusiste en un lugar... Sí, que no, no, que no... era... no llegó, total. Yo todavía no fui. Tengo ganas de ir a ver algún espectáculo holofónico. Viste que ruido está ahí, se doy la consola está rebelde, bueno, ya la vamos a sacar a ti Y luego el jueves eh, toqué con mermelada de morcilla a las chingajefas, así que continúa siendo una, una buena semana. Así que no me puedo quejar. No he, tenido el, el, no he tenido como un rimbombante fin de semana, así como lleno de... Claro, yo tuve un buen fin de semana largo, no sé si en la semana pasaron grandes cosas, pero... Empecé el fin de semana largo, el jueves a la noche, ya jugando al metegol con las chicas. Y el sábado, que fue uno de los mejores eventos de la semana, eh, vi a, a fútbol y a Perro Diablo en vivo. Bien. En el auditorio de Calas y Caretas, que nunca había ido, y me enteré que funciona en el mismo espacio que el Paracultural. Me escucho medio rara. Bueno, sigo. Sí, sí, sí, estás joya. Estuvo genial. Y además tocaron tan temprano que nos dejó tiempo perfecto con, con mi amiga con la que fui para trasladarnos e ir a ver la pelea. La pelea del siglo. Fue tempranito, sí, la pelea del siglo, por supuesto. Había que verla. Sí, no, no. ¿Vos sabés que eh, hubo gente que se vio levemente decepcionada por la pelea? De... Sí, yo no, yo no sé qué esperaban. Yo no... No quiero... O sea, para mí era predecible cómo se planteó la pelea. Para mí era, era lógico que... Manny paqueado no lo iba a ir a buscar con todo Y que Mayweather iba a más bien tender a quedarse en el centro del ring Y hacer un planteo más defensivo Y que iba a durar 12 rounds, no sé A mí, sabes qué, qué es lo que me molesta de la pelea? O sea, yo esperaba que, que ganara Pacquiao. Mayweather No, ¿Ah, sí? no lo esperaba, o sea, me imaginaba que, que, pasaba, que iba a pasar eso Ah, no, no, claro, yo también Pero lo que me molesta es que hay personas que dicen Ah, no, no, Mayweather es una mentira ¿Cómo, ¿Cómo hace una mentira? Que están, Estamos todos equivocados. Hizo creo que 48 peleas, no, pe no perdió ninguna. Claro, nos comimos sí. la mentira. Todos los periodistas especializados en boxeo son unos tarados que se creen a de My Weather. No entiendo. No, no tiene sentido. Es el mejor eh, pugilista de los últimos sí, 20 años. Sí, pero es una cosa de locos el tipo. ¿Cómo hace una mentira? No, no, no, no, no puedo creer. Yo comprendo aquellos comentarios que refieren a su conducta o a su imagen. Bueno, ¿qué perfil va a tener alguien que es el mejor boxeador del mundo? ¿Qué esperás? Sí, yo creo que para empezar no hay que esperar nada demasiado concreto en realidad de ese tipo de gente. O sea, no tienen que ser nada que vos te, que vos te elabores. Claro, pero es que si vos no vas a ser amigo de él. Claro, porque ¿Qué importa? porque hace tanta mella en tu vida que. Que, que el se tipo sea un par... canchero, sí. claro. Pero bueno, también. Pero bueno. Es part, para mí es todo responde al aparato eh, del entretenimiento que presenta claro, el boxeo, el boxeo ¿sí? sí, que se sustenta mucho con eso también. Más allá de que el deporte en sí a mí me resulta muy noble, y muy atractivo. O sea, también tiene mucho que ver con sí, mucho espectáculo, con la parafernalia, sí. el espectáculo. Sí. El pesaje. El pesaje cancherear, bien, claro. Sí. Bueno, se cancherearon bastante poco. Sí. Hubo poca previa así de chicanera. Sí. Fue bastante muy tranca. respetuosos. Sí. Y ahora Manica Paqueado parece que se va a presentar para presidente de Filipinas. Sí, sí, eso había escuchado. Va sí. bien? Sí, totalmente. Es el mejor deportista de la historia de su país. Sí. sí, claro, sí, no me arriesgaría a nombrar otro. ¿Y no? No, lo escuché de periodistas deportivos, yo les creo. No me puse a investigar los deportistas de Filipinas, la verdad. No, ¿para qué? Qué sé yo. Pero sí, fue una buena pelea, no sé por qué tanta gente se vio ofuscada. Sí, no sé qué esperaban, no, sí. no sé. Aparte, ahora probablemente, siendo que a Mayweather le queda una única pelea por contrato, al menos, con HBO, eh, es probable que sea una, o una revancha con, con Manny Pacquiao o que agarre a alguien que podría llegar a ser, por ejemplo, Matisse. Y eso sería fantástico. Por ejemplo, que se dé esa pelea, creo que sería un evento sublime. No sé si llegará a suceder, pero... ¿Llega? ¿Pero tanto como la pelea del siglo? No, no, no. No, no tanto como... Pasa que en realidad... Pacquiao en realidad en su mejor momento estaba hace una cosa de cinco años. Sí, sí. sí. Ahí hubiera sido el momento de, de verlos pelear juntos. Esa hubiera sido verdaderamente la pelea del siglo. Pero bueno, Mayweather no le quiso dar la pelea. Y no, no le convenía plantearle no. una pelea que él lo dejara llegar, llegar hasta él. El... No, creo que esperó a, estar, a ser invencible sí. para concederle la pelea. Y lo consigue, porque la tiene muy clara. Sí, sí, la verdad que es una cosa de locos. Mm. <risa> Podemos hablar de la visita de hoy, porque sí. además ni siquiera vendimos el programa por por Facebook, no en otro lugar, no, no, dijimos nada. no dijimos nada, ya fue. Bueno, presentalos vos Bueno, eh, hoy contaremos con la visita de No creo experimento Estarán prontamente adentro del estudio No sabemos si eh, aún se si han eh, decidido únicamente pasar eh, reproducciones de su álbum Titulado también homónimamente No creo experimento O si van a estar tocando algo Pero bueno, más luego lo sabremos Lo cierto es que vamos a estar charlando Y nos van a estar comentando en qué andan en estos días Y vamos a estar escuchando su música Que va a estar más que interesante Si alguno quiere emitir una opinión Lo puede hacer a través de nuestro Facebook nos buscan como bomba de potasio sí, y tenemos ya como una una dirección de no sé cómo decirlo ponen facebook.com barra bomba de potasio y también nos encuentran ¿ah sí? ahora, sí. ahora está sucediendo ¿Viste? eso es una gran noticia me puse las pilas no. con eso muy bien, me parece perfecto ah. bueno, podríamos ir con un poco de música sí, yo ¿Cómo? pedí específicamente pasar un poco de la música que escuché ayer que la verdad fue una fiesta ¿Vamos a, a empezar con fútbol? Empecemos con fútbol, que lo tengo en punta. Me parece bien. Y después vamos con... El perro diablo. El perro diablo, dale. fútbol haciendo la razón a voluntad y esto que estamos escuchando es el perro diablo haciendo algo sobre estar vivo Bueno, bien, 23 minutos pasaron de las 0 horas y lo prometido es deuda, por cliché que suene la oración, y ya están dentro del estudio de esta emisora llamada Fénix, que cuenta con la frecuencia modulada 100.3 MHz. Los no creo experimento. ¿Tienen retorno? ¿Escuchan? No escuchan nada. No escuchaban nada, pero escuchamos poco. Escuchan poquito. Bueno, vamos a hacer, vamos a encontrar la manera de que se escuche un poquito mejor. Claro, esa es una gran manera, por ejemplo. Podemos probar ahí la puerta. Eh, estamos un poco escasos de micrófonos y de recursos justo en el día de hoy. Sí, se de dio... recursos de, de retorno. Recursos de retorno. Ahí llegan a escuchar bien, ¿no? A ver, escuchamos mejor. Ahí te escuchamos mejor, ¿sí? Bueno, eh, les voy a pedir que cualquiera que sea que esté eh, enunciando alguna oración que se acerque lo más que pueda al micrófono, eso va a ser lo ideal. Ahí está. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acercarse hasta la emisora, por alguna vez más acompañar eh, una programación de FM Fénix. Son muy amables realmente. ¿En qué se encuentra, no creo, en la actualidad? ¿En qué andan? ¿Qué, qué es lo más inmediato para, para contar? En, en el medio de una pecera. En este momento dentro de una pecera. Acutizada. Con olas que van y vienen. Pero estamos... ¿En dónde estamos, che? ¿Dónde nos podemos encontrar? Bueno, por lo pronto vienen sala. a hacer eh, una serie de fechas en Rosario, en Salto y en Rojas sí. eh, Eso me imagino fue una bonita experiencia que han tenido recientemente Sí, sí, sí de que... hecho estamos subiendo unos videos eh, a internet de lo que fue esa gira Hace poco subimos un video del, del primer día que fue Rosario Que tocamos en un festival que en el marco del festival llamaba Autorizame Esta Por muchos centros culturales y mucha gente que están no permitiendo que, que labure. Eh, y bueno, el festival se llamaba justamente Autorizame Esta por la franja que le ponen. Y después eh, estuvimos tocando en Rojas, en un galpón, llamado llama La Minga, galpón eh, semillero, que era, era en su momento semillero y ahora se recuperó, y es un galpón, un centro cultural que es hermoso el lugar. Y esa fue ya, esa es la tercera vez que eh, vamos a tocar a Rojas. Y después estuvimos ahí cerquita al tercer día en Salto. En, eh, cerca de, de Rojas, una ciudad cercana ¿Y dónde tocaron en Salto? En Salto tocamos en un festival que fue por el, el, La conmemoración del Día de la Memoria Festival sin uniforme Sin uniforme En la plaza Alto. No, la plaza, no salta. la plaza principal Facu, acércate sí, por no sé favor. qué plaza era oh, en sí, la verdad Hola. No está de más en este momento decir que quienes se encuentran en el estudio Los integrantes de no los experimentos que se encuentran en el estudio Son Facundo Casitari en guitarra eh, Francisco Pintabona en bajo Y Agustín Beltrán en voz Que es quien nos contaba recién de, de esta serie de, de tres recitales que estuvieron dando ¿Cómo se siente ir por tercera vez a un lugar en el que no son locales Pero que ya van dejando algo? ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo viene eso? Bueno Y la verdad que fue como una explosión de calor, que fue como creciendo, ¿viste? La primera vez, igual la, la, la recepción que tiene la gente ahí en, en, en esos lugares donde fuimos es muy distinta a la que tienen acá, eh, como que la gente también está con más ganas de escuchar y con menos prejuicios, por, o por lo menos es lo que se siente, no sé bien adentro de cada uno lo que le pasa, eh, sería bastante difícil saberlo, pero por lo menos a primera vista se siente eso, la segunda vez ya hubo un cambio y en esta tercera se armó de repente hubo una fiesta ahí dentro que se formó y nosotros estábamos extasiados de lo que estábamos viendo porque toda la gente se empezó a saltar mucha gente cantando los temas, pibes que, que, de edades de, de, de 12, 13, dos LS, veces 14? antes de eso. ¿Cómo? Fueron dos veces antes de eso. fuimos dos veces claro. La por gente eso que decía, sabía, tele, sabía los temas. O sí, sea, sí, se, dieron, sí. se dieron esas situaciones. De hecho, tuvimos, hay un tema que estamos, venimos laburando que como te contaba antes, en qué momento nos encontramos No tenemos sala hoy en día, no existe una sala hoy en día sí. nuestra. Entonces estamos armando, de hecho vos estuviste bajando a compra el otro día, sí. <risa> gracias por eso. Y, y bueno, esa sala que estamos vale. armando, eh, no tenemos lugar físico donde ensayar, entonces los ensayos son. Se cae, Pablo. <risa> Ay, ya me levanté, ya me levanté. Ahí está, Uf, tiempo fuerte. <risa> Menos mal. Y, y, y nos tiene. Los ensayos nos tienen en la cocina, al lado de una hornalla, con que viola criolla, cajón peruano y, y bajo y, chiquito un poco volumen bajo. y, y de, el ensayo termina siendo muy precario, por si mal de alguna manera claro, Igual hoy, está hoy, por hoy por ejemplo estuvimos ensayando una canción eh, en la cual la batería de Chapi era una estufa eh, su, su pierna y el, el bombo era el piso de madera y esa fue la batería de Chappi Me iba a los Traveling Wilburys Como el primer disco de los Traveling Wilburys, la banda que tuvieron eh, George Harrison, eh, Roy Orbison, Bob Dylan, Tom Petty, todos juntos, y, y eh no tenían baterista al principio y grabaron la batería pegándola a una heladera vieja. Muy bien, muy Nosotros fuimos por el calor. Yeah. De hecho, mirá lo que, que son las coincidencias: que esa anécdota me la contó eh, Facundo López Burgos que nosotros, que uno de los violeros de No Creo Experimento, le mandamos también saludos, y yo sea de paso, el recientemente mencionado Chapi, baterista que no está acá. Bien. Así es, bueno, de la... no los extrañemos un carajo. Gracias. No, esos datos. A donde íbamos es que el, el tema, eh, un tema que veníamos hallando casi nada, ah, de claro. repente lo tocamos en vivo y la gente empezó a corear la canción y a cantarla, una canción que hasta ni nosotros no sabíamos la letra casi. Y dijimos, bueno, qué lindo, qué lindo abrazo. Y después, bueno, fuimos a tocar a Saltos y con, una, con gente que pertenece a, a Rojas, uno de los chicos de Juan, que es el percusionista de raza trunca. ¿Cuadrumano la banda? Cuadrumano la, la banda y que. El percusionista también. de raza trunca. Claro. Y. Pero sí, haciendo el resumen de todo lo que vengo diciendo, me parece que la tercera vez fue, fue muy linda. Linda experiencia. Como creció, fue una bola que se fue armando y. Sí. y linda bola. Ahí nos encontramos. En en los shows, buscando tocar por todos lados tratar de tocar todo lo que se pueda todos los fines de semana, días de semana todo lo que podamos y tengamos a nuestro alcance lo hacemos y, y ese es el plan, digamos salir a tocar y grabar un nuevo disco, tenemos un disco nuevo que salió en el 2014 y este año ya estamos preproduciendo el segundo disco, tenemos dos preproducciones vamos a hacer una más eh, y se graba, se supone que se graba antes de fin de año así que estamos en esa en Era... sala, pero con muchos proyectos. A eso quería volver eh, de alguna forma porque ustedes decían que de golpe un tema que no lo pudieron ensayar mucho, tuvieron que presentarlo en vivo sin haberlo realmente ejecutado, tipo con, claro. con un sí, formato. Claro, lo que fue divertido fue que justamente la primera vez que estábamos escuchando la, la canción nosotros con guitarras eléctricas, fue ahí Que te ponga el está. micrófono en la boca, pibe. ¿A ¿Va cerca o va lejos? Ahí estás perfecto. Ok. La verdad es que nosotros escuchamos el tema con violas eléctricas Fue arriba del escenario Y eso fue bastante divertido Porque nos íbamos enterando con el público de qué se trataba todo O sea que ahora está en un momento de equilibrio Entre no hay sala, están ensayando a pleno Siguen con las maquetas del disco Sí Sí, claro, gracias ¿Cómo te llamás vos? Esteban Jorge Jorge eh, sí, fue como un, un ritual lo de Rojas también Porque la segunda vez que, que fuimos a, a Rojas Fuimos por un festival que se organizó para recuperar el galpón Que se había prendido fuego hace poco eh, Por eso fue el, el motivo del viaje a, a, a Rojas La segunda vez, claro Y ese día eh, estrenamos una canción que se llama Ventana Rusia Que va a pertenecer al nuevo disco eh, Y se estrenó ahí Y nos encantó estrenarlo ahí Y esta vez fue como ritual dijimos, che, bueno, tenemos un tema nuevo que no sabemos si hacerlo o no, pero tenemos ganas y, bueno, este puede ser una buena oportunidad porque ya estrenamos una canción acá, se, se generó algo como, como un lugar donde nos sentíamos cómodos para hacerlo. Y, como y un componente un, casi de cámaras. No se escucha. No. No. Sí, sí, iba a preguntar algo. ¿Y van a volver a Roja? Sí, imagino, sí. una cuarta vez va a ver. Yo creo que no. Sí, no, <risa> sí, sí, estamos si con ganas de ir a si Valpúm. Sí, sí, no, la verdad es que la gente allá, no, no, el tal chileno, ahí hay mucha gente laburando detrás de pom Pero sí, la gente nos recibió siempre muy bien Mi familia es de Salto ¿Tu familia ¿De es de Salto? Sí. Ah, sí. Ah, por por eh, eso les eh, eh, no, pronto dónde sí. tocaron en Salto ¿Dónde, ¿Dónde tocamos en Salto? En un ah, parque cerca eh, no, de Como... la plaza ¿Viste? La plaza diagonal la, El va. parque de la diagonal El eh, parque de la diagonal eh, Exactamente ah. Bueno, fue muy loco Yo jugaba la... ahí de chica Mirá ¿Eh? Yo jugaba ahí de chica Vamos a hablar a Salto este año Buenísimo No tenemos la fecha, pero vamos a tener En Salto había un grupo de seis chicas bailando todo el show Y sí. que no las conocíamos y, no, no sabía, y que cuando terminó el show se llevan todos los discos La eh... chica tampoco se conocía entre ellas ¿eh? No, no, no, tampoco <risa> Bueno, sí. o sea, lo que lo llevan no a alto las grupis Claro, no bueno, grupis es <risa> <otro, groupies risa> otra cosa claro de <risa> Bueno, recién mencionaban un disco del 2014 Que tiene como nombre también, no creo experimento Al igual que la banda Y sí. vamos a escuchar un poco de eso No, ¿sabes? ni un pedo, bro. ponete un disco de los Ramones ¿Qué pasa? pasa ¿Puedo la... Yo pongo lo que quiero Vamos a escuchar una canción que se llama Calma. Y después otra, claro. ¡Han al el hilo! Suena, no creo, experimento en FM Fénix, en bomba de potasio, eso era calma, escuchamos ahora, no olvide respirar. <risa> Bueno, ya escuchábamos dos temitas de No Creo Experimento. Era primero Calma pegado de No Olvide Respirar, de este disco que me mencionábamos hace un rato. Eh, primer álbum long play, digamos, ¿no? De la banda. Primer larga duración. Me estás cachando. ¿Eh? ¿Me estás cachando? ¿Por qué lo decís? Es una bicoca esto, No, buen long play. La sí, palabra es que ese es el primer disco de la banda. Lo... Lo grabamos en, en estudios John, lo cual fue todo un honor consideramos eh, Es un lugar donde grabó gente bastante más importante que nosotros, por así decirlo. Y lo grabamos en vivo, se grabó en 24 horas. Las voces después se grabaron en los estudios. No acuerdo el nombre. Beltrud. Eh... Bueno, no nos acordamos. No nos acordamos de <risa> las voces. Fue en otro estudio que también tuvo el mismo cariño, era más casero por así decirlo. No, no más casero, más, más pequeño quizás. Y, y fue el producto de, de, bueno, el trabajo de casi un año y medio hasta que pudimos lograr sacarlo. Lo sacamos por la UMI. Fue un, un esfuerzo continuo que, la verdad que cuando lo pudimos recibir y, y tomar las manos fue como una especie de, también de regalo que nos habíamos hecho nosotros mismos. Fue, bueno, listo, ya tenemos el disco y Y poder escucharlo y poder mostrar lo que es tu música, la verdad que fue. Fue lo linda la banda, la grabación del disco. ¿Y cómo es el Encare para el segundo? Si bien me decían que ya estuvieron maqueteando, estuvieron en esa, eh, ¿cuál, ¿cuál es el, el plan si es que hay tal cosa? ¿Lo leerían a un estudio como, como es Guión? Eh... No, el plan inicial, si es que lo logramos, es eh, hacerlo en casa: es alquilar eh, fierros y hacerlo en casa. Y... Tener más tiempo, estar más tranquilo, no estar a las corridas. Como fue el disco anterior, que fueron dos sesiones de 10 horas cada día y fue una montaña rusa. Pero bueno, estuvo buenísimo igual, se aprendió un montón. Pero estaría bueno tener un poco más de tiempo y, y hacerlo... Claro, vivimos todos juntos, Pablo ya lo sabe, pero ¿por qué no? Eh, entonces la idea, bueno, vivimos en una casa que está buena, que es grande y tiene su acústica y tal vez podemos llegar a, a grabarlo ahí, puede llegar a ser interesante todo en el cuarto de Fran todo en el cuarto de Fran ¿y qué significa para ustedes tipo, grabarlo en su propio espacio? o sea, ¿cómo, cómo se van a armar de, el equipo? ¿tienen así como idea de, de si van a tener un aliado externo, si va a ser plenamente desde, desde el núcleo del grupo? ¿qué se va a hacer? y no sabemos, lo que sí se sabe es bueno, no, no está tan seguro, pero López Facundo López Burgos, además de ser el El guitarrista de la banda también El otro guitarrista somos dos Uno soy yo Y otro es Facundo López Burgos Que también te llamas Facundo ¿Cómo? Que también te llamas Facundo Claro, también me llaman Facundo Sí Y los dos somos de Pisces Pachi, y Cachi Nos quedamos todos gente ahora No me sale el chiste Pero, pero bueno eh, Es el productor del disco el, Nuestro primer disco Creemos que él también va a producir el segundo No lo sabemos Eh Pero bueno, esa, esa es la idea También tenemos ganas de, de que venga a laburar un, El técnico que, que, que mezcló el disco Que se llama Guido Aymar Que es un freak, de, un loco eh, que, que es un personaje hermoso Y que labura a una velocidad y a un nivel Que, que es increíble Y que con Facu, con el, el otro Facu Se llevaron muy bien Porque están los dos muy enfermos de la cabeza Y era como que uno le seguía la locura al otro Entonces eh, fue muy divertido verlos laburar de esa manera Ojalá se pueda repetir Y que él sea el técnico Y sea en casa eh. Claro no, no, al, no al modo de fórmula Sino de De algo que está bien hecho ¿No? Don't sí. fix it if you're broken Diría un yankee Claro Sí Yo no, no entiendo inglés Pero está todo bien no <risa> eh... Hablábamos antes de fechas Por la provincia ¿Hay fechas por acá? Sí eh, Sé que tocamos el, el 10 mayo en el Universal Ah, sí, en Universal. El, okay. el, el, el 15 es con Alandar, es un acústico... Eh, en Oxolote en... creo que se pasó. Sí, creo que se hace ahí en Oxolote. Eh, ¿Oxolotl? Oxolotl Después el 21 de, de mayo tocamos en la Trastienda, eh, Es que es, es un festival para, para poder tocar en Ciudad Emergente, es como una instancia para, para poder tocar en Ciudad Emergente. Vamos a competir y matar a todos. Sí, <risa> mueran. Porque eso se trata de la música, ¿no? Claro. Sí, por supuesto de pisar eso, estamos y, y el 30 si no me quedo con vuela al pez pero bueno si no se pone enterando día a día en el, nuestro facebook me lo pueden encontrar no creo experimento no creo todo junto y con K experimento estaba a punto de decirlo gracias Sí, ahí también van a poder ver estos videos que ah, ahí, hablando... ah, ahí también van a poder ver estos videos que estuvimos hablando antes que... ah les iba a preguntar por eso justamente sí lo, los registros de lo que fuera gira que se están planeando otras Que... A manos de Agustín Beltrán. todas manos de Agustín Beltrán. De Agustín Beltrán y una gran habilidad. Y... No entendimos la señal no de Pablo. No entendí la <risa> señal para nada. Dejá el micrófono el ahí y fue. Ah, dejá de hacer cosas. <risa> bueno, fue, nada. fue más relajate ahí que dejá de cosas. Ahí encontrar todas las fechas que se han sumado Porque también lo que pasa mucho con No Creo, que es divertido, es que quizás nos centramos de una fecha a un sábado siendo viernes. ¿no? Y... Si están al tanto ahí, van a poder ver. Estamos tratando de este, tocar cada vez... Quizás en barrios más lejanos. La otra estuvimos tocando en Quilmes, con cruces. que Les mandamos un saludo. La verdad, se pusieron. Y... Se pusieron. Se pusieron, nos trataron muy bien. Pusieron, nos hicieron, boludo. Nos hicimos videos. Bien. Eh, sí. No, quería decir antes que estaría bueno que... Quien esté escuchando, que se mande y vea lo que... Lo que estamos subiendo a YouTube, porque... A mí por lo menos me parece muy interesante y, hay mucho, Hubo gente que se copó, que nos dio una entrevista Que no lo pensamos en el momento antes de, de ir allá Como dijimos, bueno, tenemos una cámara, vamos a empezar a documentar Pero después empezó a tomar otra magnitud Porque fuimos llegamos a, a Rosario Y empezamos a hablar con diferentes personas que había ahí Mucha gente se acercó porque teníamos una cámara en la mano Y se copaba con lo que pasaba ...y de repente te contaban situaciones... o ...que no, no aparecen en el video de todas las situaciones... ...pero de todas formas aparecen otras... ...que están bastante buenas... E ...inclusive ahora las de... ...lo que va a ser en Rojas... ...que también está todo filmado... ...hoy estuvimos trabajando en eso... ...y grabando algo, un par de... de ...una canción en particular... ...que es justamente esta canción... ...que fuimos a estrenar ahí... ...que fue nuestro... Debut eh, tabulero ahí en. Eh, no sé por qué dije tabulero, pero cuando. ¿Tabulero? Sí, tabulero, dije tabulero. ¿Qué, qué tabulero? No sé por qué, pero dije tabulero. O sea, quería decir cábala y dije tabulero. Sí. Vayamos yendo que está oscuriendo. Bueno, pero está bueno que la gente se meta en. No creo experimento, no creo todo junto y con K experimento con. X. X, sí. Y, sí. Y bueno, y ahí lo vean porque está está lindo el material. Y hay mucho, hay mucho laburo. Un ¿eh? sí, montón de tabuleros por todos no, lados. No es la primera vez que, que sacan un material así audiovisual. Ustedes tienen un videoclip propiamente dicho, que es la canción Ser tu Luz sí. del disco no creo experimental. Podemos escuchar ese tema ahora, ¿no? Por ejemplo, Podemos escuchar ese tema. O, o algún otro. En realidad me gustaría saber cuál quieren escuchar ustedes. Pero bueno. El paredón. Mira, bueno, por ejemplo, sí, pero ten, tienen esa experiencia audiovisual eh. Eh, de videoclip y ahora están incursionando en esto de hacer como microdocumentales. ¿Se viene otro videoclip? ¿De pronto? Sí, sí. De hecho, estamos trabajando en el videoclip de Callado Cantor, que es otra de las canciones que está en este disco. Estamos, estamos trabajando en, el, en Callado Cantor. Ah, me repito porque estaba pensando en otra cosa. <risa> que, <risa> que también el disco... El disco lo pueden escuchar en YouTube y en Spotify. Está bueno que lo sepan, está el disco completo escúchenlo en YouTube. Escúchenlo en Spotify. Spotify porque ustedes cobran, ¿no? En Spotify. Sí, o sea, sí, no. sí escúchenlo por Spotify porque estamos... De a, de a, con eso montamos la Ferrari. <risa> <risa> con eso me cae la tarjeta y la sube. Es un quilombo cobrar por Spotify porque te cobran por eh, Paypal. Y sí. tenés que tener cuenta en Estados Unidos. Pero cobras... Sí, pero tenés que hacer una movida. Hay, hay unas complicaciones. A nosotros nos dan ticket canasta para el disco. <risa> Lanchan ticket. 10% de descuento. Descuento en leche en polvo tenemos. ¿Les parece escuchar entonces? Sí, la vivimos canción? cinco en una casa leche, lo que sobra, ¿no? Vale, va vale a dar un tema, banquina. Los ríos de asfalto, mi bicicleta no vuela muy alto. Va a la altura de los ojos y no la ve el cerebro se divide en hemisferios opuestos Uno lo llaman izquierdo, otro lo llaman derecho Pero se mezclan al actuar Tal vez no sean tan distintos al final Voy a retomar el rumbo atento Que cuida el modo en que caminas Que cuida el modo en el que hablas La inseguridad Tiene gorra levantada, contesta muy mal Si la crecen los dientes, pero te puede morfar ¿De dónde viene? a dónde va? ¿Qué hace tan tarde por este lugar? Tranquilo, solo vengo siguiendo un ritmo Buscando dentro mío y por afuera el sentido Que puedo darle a las palabras Con el que el prejuicio se pasa Pero mi inseguridad, se refleja en tus ojos, me hace pestañear Tu inseguridad, te mantiene corriendo en la oscuridad Nuestra inseguridad, nos ocupa pensando lo que el de al lado hará La inseguridad, recién le los dientes pero me pudo morfar Al paredón, bum bum che, Al paredón boom, boom, che, 1 uno, uno Al paredón boom, boom, che, 1 uno, uno Detrás de esa pared de ladrillo que tanto te pusieron de fachada, Porque así mostras un poco de esa coraza que te va dividiendo de alrededor, Te gusta encerrarte, porque eso es solo lo que te enseñaron Nombre nombre, juicio juicio, vamos creciendo, haciendo la madura. Esa dureza que tanto tapamos, que tanto recubrimos, esa dureza la que quiero tirar a la esencia iremos ahora. Eh, Me cuentan que escuchábamos recién, porque recién no sé el nombre. El paredón. Muy bien. Faltan 10 minutos para la 1 de la mañana, se nos va. Se nos va el programa. Sí, como Estoy que demasiado me... tentada como para seguir. Voy, voy a dejar que ellos hablen, me parece. Y listo. Como quien no quiere la cosa, estamos llegando a unas instancias pseudo-finales, sí. La verdad que sí. Eh, estamos con, no creo, experimento aquí en el estudio de Fénix, para el que recién nos engancha. Esto es bomba de potasio, estamos en la 100.3. Si recién nos enganchan... Son medio tontos. Sí, honestamente. Un poco tarde. Sí. Bastante nosotros, sí. ¿no? Sí. No, ustedes no, los no, ustedes que están escuchando son absolutamente tontos. Ah, <ríe> Bueno, estuvimos hablando de la actualidad estuvimos hablando un poco también del pasado y hemos hablado también del futuro de los planes para grabar, de la sala que se están armando y me imagino que también lo que se avecina aparte de las fechas ya mencionadas es seguir tocando en lo que queda del año en simultáneo con, con bueno, los preparativos para, para el próximo álbum ¿Hay alguna fecha eh, así que ustedes estén como pendientes particularmente de, de que digan, uh, ¿esto va a estar piola? Todas Bien Sí eh, sí, ahora... La... Hablate ahí al micrófono, mejor, por favor. Se lo, bien, sochata, se lo escucha el micrófono. Igual se lo escucha. Bien, bien, bien. No, ah, sí... Well, well, well. Eh, lo que hacemos es, to es tocar mucho por fuera de lo que es Zona Norte, que es donde vivimos. Eh, y cada mes y medio, dos meses, hacemos una fecha en, en Zona Norte. Por lo general se hace en City Bar, que es un lugar que es como nuestra casa, que siempre siempre se, se arman fiestas eh, muy lindas con amigos y mucha gente se acercando nueva, es muy loco eso que, que en los últimos City Bar que estuvimos haciendo, que son nuestras fechas fuertes vemos como un recambio de gente eh, mucha de la gente que viene siempre no estuvo viniendo por ahí y, y se acercó un montón de gente nueva eh, y es, es muy loco o sea, eh, te, eh, hay gente cantando tus canciones que no sabes quiénes son y la verdad es que es, Es Ajá. muy lindo eh, Entonces sí Nos encontramos un poco En ese, en ese momento de Salir a tocar por todos lados y, y cada mes y medio Dos meses Volver acá Y hacer nuestra fiesta Con todos nuestros amigos Y, y, y, y, y, y bueno Ahora la fecha De la trastienda Que es el 21 de mayo Que, que todos los que quieran Acercarse A, a, a alentar Por así decirlo ¿Cuánto sale música? la entrada? No, es gratis Es gratuita ¿Gratis? Ah, sí, sí. Re a noche 21 de mayo Sí Y Sí si quieren ser barra bravas por la noche consiguen su oportunidad pueden ir con los trapos y demás es artilugios de aguante sí. mientras más sucios mejores claro como el rock debe ser sí este año hicieron una gira sí. costera hicimos una gira costera en la cual eh, tocamos con la grandiosa banda Mermelada de murcilla y los chingajefas jefas el cual el bajista es medio puto pero sí bastante puto no. sí. bueno cosas cosas que pasan a veces no El bajista es Pablo, el del programa. Y bueno, la gira fue también toda una experiencia, ¿no? También fue un, una, una especie de experimento. La verdad que no teníamos mucha idea de cómo voy a salir. Creo que ustedes tampoco. No. Y nos fuimos enterando durante la gira de cómo era. Y hicimos 18 fechas en 16 días. Recorrimos 1800 kilómetros. Eh, el cierre por lo menos de, de no creo fue en Mar del Plata con el plan de mariposa que también les agradecemos por la, por la fecha linda que hicimos juntos y, y la gira quizás es un poco el reflejo de lo que es la banda en sí como, te vas enterando a veces entre el camino cómo se va haciendo cómo llegas a tocar en Rosario y cómo llegas a tocar en Rojas y, y siempre te vas sorprendiendo y alegrando por, por lo que va pasando y es el, el gran experimento Es, es una opción grabarán? hacerlo de nuevo el año entrante, ponele. ¿Cómo? Algo semejante a hacerlo el año entrante. No entendí. Si sí, volví a repetir la gira <risa> el año que viene. A eso, ¿De eso me estás hablando vos? Sí. <risa> sí. Eh, hola, vieja. Gracias por todo. No sé si el año que viene. No, sé, no sabemos bien el año que viene qué gira esté planteada, cómo, por dónde. Con quienes, la verdad es que todavía no estamos Sí, tenemos a Australia. Porque, da, una cierta Australia. Bueno, pero esa todavía está medio ahí en Veremos. Sí. Así que. La lo, de lo que keywords. estamos armando es. Más que un nada el año. Lo que estamos armando más que nada es el año este, en el que estamos pasando. Que la idea es también en tocar mucho por donde sea. Cuando sea, bueno, decimos donde sea, realmente donde sea, donde tengamos un espacio. Y eh, también por el interior, por a, empezar a alejarnos un poco. Uno siempre piensa en tocar a. 10 manzanas de su casa, pero también del otro lado de General Paz y un poquito más, 60 kilómetros de acá, pasan cosas muy distintas y realmente y no estás alejando tanto. Te fuiste dos horas de viaje, que tardás dos horas en colectivo para ir a la capital y tomaste dos horas con un auto que conseguiste de alguien, si es que no tenés un auto. Nosotros siempre algún familiar nos presta algún auto, algún vehículo. O nos hacemos uno. Auto o vehículo, pagan para mi redundancia. Y, Hay que llegar, ¿vio? Claro, Se salva un coche. Sí, sí, sí. Por ¿Metemos caño? Esa es la posta. Las manos arriba, te quemo. para más arriba, te quemo. Me compré un delfín. Ahora porque tengo plata. Es porque es una frase de Borgo Casero, y después de Borgo Casero dice eso. Sí, está en el o dos delfines. Y, y, el, y esta idea de empezar a viajar, salirse con el auto, de ir, viajarse tres, cuatro horas, es una idea que estamos intentando de que una vez por mes, dos veces por mes, suceda. Y ya sucedió hace poquito y estamos esperando ya... Ya, ya tuvimos un par de noticias para, para algo nuevo. Guiño, pero no, guiño. Cabe, cabe decir... No, como, más, no, no, no, no, más no, que pido no, no. está despedido. Acaba de ser despedido. Quiero dejar ahí claro, me estaba olvidando, que en la gira del verano, la tijera del verano, también estuvimos acompañados por Atreiu, los cuales los cuales los pueden escuchar en... Internet, Internet en Bandcamp. Internet. Pueden buscar a Treyu en Bandcamp. Bueno, y me hace un Perfecto. buen pie para, para hablar de eso. Si alguien quisiera eh, escuchar el disco, bueno, ya dijimos, Spotify, YouTube y todo eso. para No, Spotify. Porque Spotify, cobran... Y YouTube nada no se importa. Es verdad. Únicamente Spotify para poder seguir manteniendo la Ferrari. Plata. Y... Plata. El físico en los Resis. El, el físico o... se consigue en los recitales. Ah, sí. También igual, eh, si nos buscan en, en el fanpage y se hace un pedido por el inbox de, del disco, ten, siempre nos hemos arreglado la manera de alcanzarlo. Tengo un interesado en Pergamino. Bueno, en Pergamino, lo sí, pues, pues, antes de que cierre el año, así que ahí tendremos la oportunidad. Perfecto, me parece muy bien. Otro mando si a Pablo una una en una moto. Chile? No, no, gracias a vos. Perdón, hablamos todos juntos a la vez. Perdón. Estoy levantando un disco no en está, el aire. No Pablo. estás para nada disculpado. Me parece eh, muy mal educado de bien. tu parte, toda tu actitud, durante toda esta hora de programa que hemos tenido. No, de ninguna manera. Vamos a escuchar eh, un tema más y... Y nos vamos. Y nos vamos. Eh, dentro de un rato, bueno, hacemos la despedida, pero gracias por venir. Muchas gracias. Eh, Bandcamp, eh, no, eh, Facebook. Soundcloud, my toda la de. Spotify. Esa. Spotify. Se no creo experimento todo junto con K. No creo todo junto con K. Espacio, experimento. Bien, eh, ¿les parece escuchar afuera? Me parece escuchar afuera. Y vamos, para afuera, qué sé yo. Para afuera. Caminando voy sin ojos, ni pies, ni manos, mis oídos colgados del cielo. ¿Cómo traducir? Tot de escuchábamos afuera de No creo experimento y ahora escuchamos la cortina que anuncia que nos vamos. Lamentablemente esto ha llegado a su final. Y Agradece agradecemos ¿no? a, a la. Una partidaria. vez más. Les agradecemos. Estuvo muy bueno. Nos hemos divertido sin lugar a dudas. Sí. Por supuesto. Nadie podría decir lo contrario. Solo un mentiroso. Como la mentira de Mayweather, ¿no? Estúpido, estúpido Mayweather que apenas sabe boxear. Apenas esto. ¿Será hasta el domingo que viene? Será sí, hasta el domingo que viene ¿Hasta entonces, Flor? Ganó Boca, falto decir eso Ah, es verdad, ganó Boca ¿Qué, qué, qué, ¿Qué sensación te da? Mucha alegría Mucha Faltan dos superclásicos Pero... Como dijo Osvaldo Todavía faltan dos superclásicos Pero llegamos más contentos Voy a hacer de cuenta que sé quién es Osvaldo Bueno, deberías saberlo Yo te enseño después me Look my way Never love.